cuando las investigaciones se eh, prosigan para fabricar supercondensadores para esos eh, vehículos eh, eléctricos eh, en vez eh, de usar eh, la batería convencional de eh, litio cuál es eh, la diferencia entre este super, supercondensador y las eh, baterías tradicionales